Ecos del pasado Hoy os hablamos de un pintor Hizo 27 cuadros Los niños llorones Era el título de esta serie Y esos cuadros Pueden estar malditos O en torno a ellos Hay una auténtica leyenda negra De la que hoy hablamos Y lo hacemos aquí en el Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta con Laura falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y sin que sirva el precedente, el pintor se llamaba Bruno, aunque se apidaba Amadio, ¿no? <risa> sí, no, no había caído de esa coincidencia, pero sí, el pintor se llamaba Bruno Amadio, efectivamente, era un pintor italiano... ...nacido en Venecia a principios del siglo pasado, fue fascista, conservador, seguía Mussolini... ...bueno, hasta ahí todo más o menos normal, ¿no? Se dice que participó de la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, esos cuadros, los 27... ...la serie de 27 cuadros de los niños llorones surgen a raíz de la Segunda Guerra Mundial... ...cuando él se dedica a pintar a niños que lo están pasando mal, niños vagabundos de la calle, la mayoría de ellos... Y, y bueno, y genera esa colección de 27 cuadros, teóricamente, malditos. Además, eh, lo importante es señalar que, aunque se eh, ha nacido en Italia, pasó gran parte de su vida al finalizar la guerra, precisamente, ese pintor en España. Sí, estuvo viviendo primero en Sevilla, donde pasó varios años, y más tarde se instaló en Madrid, eh, donde ahí se perdió el rastro hasta la fecha de su muerte, que fue para ser exactos en, en 1981. ¿Qué podemos eh, decir sobre esos eh, cuadros? ¿Cómo son? Porque ahora comentaremos eh, la leyenda que hay y uno se imagina unos cuadros eh, tétricos, ¿no? Son un poco téticos, la verdad es que yo he visto alguno, porque durante una época además se hicieron muy famosos y la gente te entendía hacer reproducciones de estos cuadros y la mayoría de abuelas, incluso eh, gente de una cierta edad ha tenido a veces reproducciones de ellos en sus casas, y son cuadros donde se ven niños con caras tristes, en general con lágrimas, llorando, y son cuadros que sinceramente no transmiten muy buen rollo, que digamos... Y esos eh, cuadros, esos eh, 27 cuadros, hay una leyenda verdaderamente negra y siniestra sobre ella. No se puede eh, poseer, salvo que, eh, bueno, pues eh, tomemos una serie de medidas. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la historia. La historia de esos eh, cuadros y de sus eh, poseedores es eh, bastante terrible, incluso del lugar en donde se encontraban. Bueno, la primera, la primera leyenda surge eh, debido a que uno de los cuadros que el pintor hizo... Eh, fue en un orfanato donde pintó un niño del orfanato y el cuadro se quedó en el propio orfanato. Dicen que el orfanato se incendió muriendo todos, incluido el niño, y que lo único que se salvó fue el cuadro. La leyenda negra empieza ahí. Y a raíz de ahí hay varios lugares donde ha habido cuadros de estos niños llorones, incluso réplicas de ellos, donde ha habido incendios extraños o misteriosos. Si se han salvado los cuadros o no, esto ya forma parte de la leyenda urbana. Dicen que sí, que siempre se quedaban los cuadros intactos y que el resto de la casa ardía por completo, incluidos sus propietarios. Yeah. Eh, el tema es que eh, surgió el terror, o sea, llegó un momento que eh, en esa época el periódico de San hizo un artículo hablando de este tema y ahí ya se escundió el pánico, sinceramente la verdad es que ese artículo en este periódico británico en The Sun, un poco informaba sobre todas esas cosas, pero eran cosas que ya existían, que se venía hablando sobre la posición de esos cuadros, sobre lo que pasaba en los lugares, tú nos has mencionado ese orfanato se incendió entero Todo, absolutamente todo se quemó menos eh, ese cuadro y parece que tener ese cuadro sin embargo significa que puede ser eh, víctima la persona de esa leyenda negra. Pensemos que también otra de, la, otra de las leyendas que se cuentan es que el pintor debía hacer un pacto con el diablo. Uh -huh. Era un pintor que no tenía ningún éxito, pasaba sin pena ni gloria, que además le costaba bastante llegar al final de mes. Y de pronto, no se sé si bien, bien por qué, esos cuadros empezaron a hacerse famosos. Una de las leyendas es que eh, la fama le llegó por un pacto con el diablo a saber a, a, a cambio de qué. El caso es que lo que sí que dicen es que bueno, que el sitio donde se coloca ese cuadro, el sitio donde empezaba, empezaban a pasar fenómenos extraños, y la mayoría de casos terminaba pues, con un incendio catastrófico. También cuentan que algunos de estos cuadros, cuando los cambias de posición, cuando sobre todo los giras 90 grados, se consiguen ver eh, formas demoníacas o, o, o al menos rostros inquietantes. Dicen que probablemente también es eso el reflejo del pacto con el de, con el demonio que el pintor hizo. A saber. Y además ese periódico que hemos mencionado llegó a organizar hogueras para quemar los cuadros. Bueno, es que toda de las teorías es que los cuadros, si los intentabas eh, quemar, no se quemaban que no había manera de hacerlos desaparecer. Entonces, de san para un poco quitar esa leyenda negra, dijo que iba a hacer una hoguera colectiva. De hecho, llegó a quemar cerca de eh, casi mil cuadros, porque además era un cuadro tan famoso que se habían hecho muchísimas réplicas. Y la gente eh, entró en pánico con, eh, con el artículo de san y muchos llevaron los cuadros a quemar a esas hogueras que se montaron pues en varios sitios del país. Eh, piensa que durante un tiempo el pintor se hizo tan famoso que todo el mundo quería tener réplicas de estos cuadros en casa. Otra de las cosas que comentaban es que mmm, también eh, se podía liberar uno de la maldición del cuadro regalándolo, cosa que, bueno, que la mayoría de casos pues, nadie te lo aceptaba, lógicamente. Es como pasar a otro la, la maldad, sí, Efectivamente. ¿no? Y de secreto una manera. Digo que el secreto de sus cuadros se lo llevó a la tumba a este hombre, a este pintor. Pues sí, la verdad es que el hombre murió en 1981 y nadie sabe a ciencia cierta si los cuadros eran malditos, si este señor llegó a hacer un pacto con el diablo o qué leyenda real había detrás de toda esta historia. El caso es que es cierto que los cuadros se hicieron muy, muy famosos, que a día de hoy todavía quedan algunos en, en casas privadas y otros en colecciones no tan privadas. Y, y bueno, y, y sí que es cierto que transmiten sinceramente muy mal rollo. Desde luego que si sí, estos 27 cuadros y sus infinitas eh, réplicas que existen en todo el mundo, pintadas eh, por Bruno Amadio, este artista se llevó a la tumba. El secreto sobre esos cuadros, el secreto sobre esos eh, niños y sobre las lágrimas que recorren sus mejillas Que seguramente albergan muchos de los secretos eh, que todavía desconocemos respecto a esta serie Estos son eh, 27 cuadros de los niños eh, llorones, ¿no? En cualquier caso, eh, si alguno encuentra un cuadro de estos o lo compra Yo aconsejo, si lo juega en su casa, que tenga un extintor cerca por si las moscas <risas> Claro, tú no tienes ninguno, ¿no? No, gracias. Y no vamos a regalar ninguno. Y si alguien tiene alguno, pues que no... Bueno, que nos lo mande, no. Que, que, que lo tiene y lo queme, por si acaso, ¿no? Lo que haga una foto historia. y luego nos manda la foto, pero que lo tiene y lo queme, ¿no? Efectivamente. Porque quemarlo, bueno, aparentemente, según esa leyenda, según esa tradición, lo que se cuenta, quemarlo es una forma de evitar eh su mal, como también si es una forma... de que se queme. Por lo tanto... Se cree que todavía hay algunos cuadros en circulación, pero lo mejor es no tenerlos y eh, deshacernos de ellos lo antes eh, posible. Laura, que nadie los tenga, ¿no? Ningún niño Yo, de llorón, sinceramente... ni en fotografía ni nada. Mira, primero porque estéticamente no son ni agradables, pero además son ganas de tener algo que pueda llevar una maldición encima, así que mejor deshaganse de ellos. Así que no tenga ningún niño llorón en su casa, puede ser un cuadro de los que hizo en su momento este pintor Bruno Amario que ha sido el protagonista esta noche en los ecos del pasado, Laura muchas gracias, buenas noches